Se vive en mí y él me ha reparado y él dice que yo te tienda la mano. Decídete mi hermano a no ser esclavizado. La droga y el alcohol te tenían bien fugado. Ahora es el momento para sentir ese aliento que Jesús te regala en este momento. Vive, tú eres importante. Vive y tienes el valor. Vive tendiéndote la mano. Vive tendiéndote la mano. Vive. Tú puedes, hermano, vive. Tú puedes, hermano. ¿Qué tal, hermanos? Teniéndote la mano el día de hoy, pues tenemos un tema excelente y un invitado también excelente. Se llama Roberto. Él nos va a compartir su testimonio de vida en adicción y cómo Cristo hizo esa transformación. Vamos a ver el video. Vive, teniéndote la mano. ¿Qué tal, hermanos? Teniéndote la mano el día de hoy, nos encontramos en Huentitán, el Alto. Hoy vamos a conocer a Robert. Nos va a regalar su testimonio de vida en adicción. Y pon atención, mucha atención, porque quizás esto te está pasando a ti. Abre el corazón a Cristo. Vamos a conocer a Robert. Pues hoy te voy a platicar un poco de cómo empecé yo en las drogas. Y hace un momento me preguntaba por dónde empezar. Y al verme en la mano me acordé que empecé muy chico. Una vez yo vi que enfrente de mi casa ya se juntaba la, toda la palomilla. Y vi que se estaban tatuando. ¿Y qué onda? ¿Qué? ¿Por qué se tatúan? No, pues, porque creo que acaban de verla de sangre por sangre. Y ya, este, pues yo estaba muy chico y me dijeron, tú, este por allá, mocoso, que sabe qué, que tendría, yo creo, alrededor de unos 9, 10 años, no, no recuerdo bien. Pero yo veía que se llevaban bien y que, ay, que la vida por el barrio, que no sé qué onda. En lo que se descuidaron, pues yo me pinté esta cruz, que para hacer del barrio, pero yo ya este, con el tiempo me doy cuenta que, que quería alimentar esa soledad que yo tenía que en mi casa sufría porque hasta la fecha antes de convertirme a Jesús o de, de dejar que Él entrara en mi corazón no recuerdo un abrazo de mi papá. Entonces, ahí no... Intenté fumar y, y no, no lo logré, o sí, pero no, y una vecina me vio, se llama Doña Cata. este Al siguiente día me habló, a ver, ven tú para acá, hijo de quién sabe qué? Ahí voy, ¿qué pasó, Doña Cata? Me empezó a regañar de que, ¿te vi que estabas fumando ayer? Ah, ¿cómo crees, Doña Cata? Mira, hijo de tú, ¿quién sabe qué? Si no paras a eso, le voy a decir a tu papá y vas a ver cómo te va. Yo las... Bueno, recuerdo de mi papá, eran unas buenas patadas y regaños feos. Entonces me detuve un poco, pero no llené mi, mi vacío que tenía. Y seguí frecuentando a los, a los disque compas de ahí del barrio. Hasta que ya cuando entré a la secundaria empecé a drogarme, a usar la marihuana. Según este nadie se daba cuenta, yo bueno, así creí yo que nadie se daba cuenta porque pues fumas y te echas el chicle y te juntas con hierba en las manos y no sé tantas cosas es que tratamos de cubrir las cosas y, y ahí fue donde empecé en la secundaria hasta que seguí cayendo más y más y más en las drogas, recuerdo también que me empecé a, a tomar de poquito Este, una dos cervezas y luego después me dijeron que con las pingas no ocupaba tanto y empecé a, a tomar pingas, un trago de chela. y Hasta que ya empecé a trabajar, me salí de estudiar porque no traía tenis buenos y la banda era muy carrilla allá en la, en la prepa y me salí. Y ya de ahí en adelante pues con el dinero en mano pues podía hacer lo que yo quisiera. Incluso este en la casa yo este me acuerdo que mi mamá y yo porque aportaba dinero no me no recuerdo que alguna vez me haya reprendido feo, sí me decía que me cuidara, pero no recuerdo que me haya reprendido feo, pero de parte de mi papá este sí yo sentía esa soledad porque nunca me dio un abrazo. Recuerdo una vez que mi mamá me, desde muy chico me mandó a vender cosas y e iba gustoso con el dinero que juntamos y me dijo, yo no les pido ni, madres, hijos de su, quién sabe qué, y nos mandó por allá con todo y regalo. Y yo creo que eso fue lo que me orilló a drogarme, a seguir más y más hasta, hasta el dado grado de llegar a mi casa esta que estamos aquí, a las 4 de la mañana, sin perro que te ladre, creyendo que no se dan cuenta, este, porque ya es muy tarde. Y yo creo que, que la única que estaba despierta era mi mamá, aunque nunca me decía nada. Si ya era para amanecer lunes o martes ir a trabajar, yo no me recuerdo que me hablaba y me decía, hey ya está el lonche, levántate y vámonos a trabajar. Me levantaba yo todo, todo menso y así me iba, y quedaba en el camino un toque o una chela y ya, te recuperabas así poco a poco hasta que mucha gente me hablaba de que cristo vivía y pues yo decía pues sí pero mientras no se mata en mi vida no hay bronca hasta que un día mi hermana fue la que me vio muy muy mal yo creo yo no sentía que estuviera tan mal pero recuerdo que pues, tenía un balazo en el pie tenía broncas con el barrio de acá de arriba el de barrio de abajo con su tano, Entonces, pues yo ahorita lo veo, digo, entonces sí estaba mal, porque con todos peleaba. En, incluso hasta en el mismo barrio una vez, este, recuerdo que tumbé un, la primera vez que tumbé un vato, y, y este, pues le tumbé su fe, y allá otro día en la mañana un compa me decía, dame la mitad de lo que tumbamos, ¿cuál si yo lo tumbé? Y ya hasta nos trenzamos un rato ahí, nos dimos un tiro. Por las drogas, fíjate, y, y yo creí que no estaba tan mal, pero sí las drogas sí te llevan a estar mal. Entonces, pues más que nada es eso. Mi soledad fue lo que me orillaba, yo creo que a eso, a drogarme, y, y este, también a tatuarme. Tengo este, tengo tres tatuajes. Este, este que tengo en el pecho. Me lo hice ya cuando tenía 17 años, que porque éramos un grupito de cuatro que según éramos hermanos, el Tuca, el, el Reyes y yo, y el Gilligan, y nos lo tatuamos que porque nosotros puro para arriba, y este y este otro que me en el pie, ese ya fue por gusto, que porque ya era libre y podía hacer lo que quiera. Pero no me daba cuenta que me estaba hundiendo, y hundiendo. Yo creía que estaba bien porque subía al barrio de arriba y, y, y pues según me respetaban, no te decían nada, pero pues nomás estaban esperando que se te durmiera para darte piso. Yo ya sabía más o menos porque también compré una vez una pistolilla para andarla cargando. Y gracias a Dios... Nunca la usé, la única vez que la iba a usar, me la, me la quitó mi papá, de lo único que le tengo, así como buenos recuerdos, es que me escondió esa pistola. Yo llegué a mi casa, había tenido una bronca, este, con, con uno que le decían el puerco, pues fueron, le avisaron a su familia, llegó su papá, y me tiró unos balazos, ya yo regresé a mi casa por mi pistola, pero ya no estaba. Gracias a Dios, no estaba, porque sí era... Si sí era aventado, sin, sin llegar a presumir. Entonces, pues, tú que es de estar igual que yo, date cuenta, no estamos bien. Ocupamos ayuda. Yo, este, gracias a Dios, este, tuvo que ser alguien, aquí a un ladito de mí, mira, mi hermana. A un ladito, así, no sé, a lo, a lo mejor tuvimos hasta en la misma cama. Y este... Por medio de ella me acerqué. Todo lo que, lo que ves aquí era parte de, de donde se hacían los cotorreos los fines de semana. Y aquí yo recuerdo varias ocasiones, hasta dos, tres tiros que nos pegamos. Y, y drogas pues que seguíamos usando sin, sin darme cuenta de, de que mi soledad sigue igual o creciendo. Te digo, me contó mi hermana que había un encuentro y que Jesús me había hablado, y yo decía, no, estamos rodeados de la neta sí se está quedando loca, y, pero había algo dentro de mi corazón, esa pequeña necesidad de sentirme amado, que me decía, ve, pero así como me fui acercando más y más a las drogas, también más y más se fue acercando Dios a mí, entonces yo te invito a que, a que tengas una conversión como yo la tuve con Él, para que te ayude a llenar esa soledad, ese vacío, esa necesidad que tenemos de sentirnos amados, porque aunque nos sentamos muy machinas, que las podemos todas, que nos drogamos y fumamos, pues no las podemos. Y bueno, ya vimos a, a, a Robert, conocimos su testimonio, él solamente lo que hizo fue abrirle las puertas del corazón a Cristo, y bueno, haz lo mismo tú para que puedas cambiar, recuerda que las drogas destruyen. Cristo te da la vida eterna. Esto ha sido todo teniéndote la mano. Nos vemos la próxima. Dios te bendiga. Vive, tú eres importante. Vive y tienes el valor. Vive tendiéndote la mano. Y bueno, ya estamos de regreso. Y tenemos aquí a Roberto. Roberto, si gustas presentarte. Buenas tardes, Yo soy Roberto Gildo Carero Y pues hoy tenemos la oportunidad de hablarte de que. Cristo vive Y de que hay un Pequeño, pequeño así Lugarcito donde tú puedes caber Donde tú puedes entrar Donde puedes sentirte importante Y de llenar ese vacío Y esa soledad Que a veces No la podemos llenar O más bien no la llenamos Más que un instante con las drogas O con, con regalos Y eso es más que nada, hoy te invitamos a que te quedes aquí con nosotros, a que nos escuches, a que escuches a Jesús, el que está vivo, ese que me rescató a mí, te puede rescatar a ti. Pues bueno, ya escuchaste a Roberto, eh, lo vamos a conocer el día de hoy, ¿qué Cristo ha hecho la transformación en Roberto? Desde hace cinco años, desde que tuvo esa invitación, que se le hizo por medio de su hermana. Y bueno, Roberto, platícanos, cómo, ¿cómo fue el principio desde ese caminar, desde que conoces a Cristo? ¿Cómo, ¿Cómo manejaste? Porque me imagino que antes en la calle, pues nosotros como pandilleros, ¿verdad? Pues, que íbamos a saber de esto, verdad? y Pero cuando a ti se te, te hace la invitación, normalmente nosotros decimos, no, no, ¿para qué? No, eso no, eso no sirve. Pero hay un cambio en tu vida. Cuéntanos un poco cómo ha sido ese cambio a partir de que conoces a Cristo pues el cambio fue ro rotundo, así, un volque, así, así, así, sí, sí, como se oye, desde que me invitó mi hermana y yo le dije que sí, este aunque dentro de mí no quería, como dices, que no estamos impuestos a ir al templo, o, o vamos, pero no escuchamos, y, este, y el cambio fue desde ahí, a lo mejor por el amor que le tengo a mi hermana, o, o por esa soledad que sentía, Y porque ya estaba totalmente perdido. Y él fue y me rescató. Y me dijo, aquí estoy, ven. Porque lo sentí dentro de mí. Y desde ahí, es, eh, recuerdo que la primera vez que fui a, a un encuentro, desde esa vez, este escuché dentro de mi corazón uh -huh. sí. que me gritaba. Muy poco. Uh -huh. Que okay. me gritaba, que me decía, que ocupaba. No sé si al rato vamos a leer una cita bíblica y ahí esa cita bíblica me quedó marcada a mí, que la utilizo a diario desde que tuve mi encuentro y que es la que me ha ayudado, yo creo, a seguir adelante. Ok, Roberto vamos a un corte, no le cambies carnal, tú que estás en estos momentos degustando la comida o junto con tu familia porque quizás puedas tener algo similar a lo de Roberto, no le cambies, vámonos a un corte. Ya estamos de regreso con Roberto y bueno pues no le cambies porque esto es muy interesante el día de hoy como te decía quizás el día de hoy tienes esa soledad fíjate Roberto que hoy en la mañana caminaba por el centro de Guadalajara y sin querer pasé por un lugar céntrico este, pues por San Juan de Dios y es que están las chicas eh, las prostitutas vamos y vi a una chica que atrás decía en su tenía tatuado soledad y efectivamente Nosotros nos refugiamos mucho en la soledad, en la tristeza, en la amargura, en la desesperación, en las drogas, como quizás ahorita tú estás ahí. Y no solamente eso es adicción, sino muchas cosas más, ¿no, Roberto? Platícanos cómo fue después ese caminar con Cristo, cómo te sentiste cuando empezaste, más bien cuando cambiaste tu vida, Roberto, que empiezas a caminar con Jesús y que todo es nuevo. Cuando yo empecé a caminar, recuerdo en el encuentro, los que han tenido un encuentro, han ido a, este, a las pláticas que les dan. Hubo una frase que a mí me gustó muchísimo y desde entonces, desde ese día, este, yo dejé todo, Drogas, recuerdo que saqué, llevaba unas pingas, saqué las pingas, saqué el toque llevaba una hebilla con la que usaba para golpear gente, imagínate. Sí, sí, sí. La, la, la saqué y dije, Señor, si, si es cierto que tú eres el machín... Ahí está todo, y yo me voy contigo. Fue un sábado, el domingo llegué, no sé, a las 4 de la tarde a mi casa, y todos te dicen, tú traes algo. <risa> no, no, yo ahora no me metí nada. <risa> no, bien. Ahora no, bien. Y este, este, te, todos, todos te dicen, todos te dicen, este, traes algo, algo diferente hay en ti, un brillo. Y sí, sí, traes algo, no te das cuenta, pero sí cambio dentro de ti. Wow. Este, yo recuerdo que fui a misa, se me hizo así, cortita, y de ahí empecé a caminar con él. Te cuento en, en, en, en los testimonios que hacía cosas que te avergüenzan. Entonces yo empecé a caminar con él y ya no me daba vergüenza que me vieran bien, porque ya no, ya no iba drogado, ya no me daba vergüenza que me, me vieran en misa porque ya no andaba drogado, este, entonces de ahí empecé a caminar. Ahora eh, seguí un cambio y un crecimiento en, en él que, que él te lo proporciona, todo te lo proporciona a él. Este, me seguí juntando con los mismos, pero ya no hacía lo mismo. Y de pronto vamos a tal barrio a golpear a Sutano. Y decía no, mejor hay que quedarnos. Y, no manches, si y este es el que iba adelante, que no lo va a tirar pedradas. Ahora dice que no. Y este y yo me quedaba. No, saben que yo ya me voy. Ah, vas a durar un mes, 15 días. Y vas a regresar a lo mismo. Y yo creo que es algo de lo que traes dentro y, y lo que hiciste pasado que te ayuda a luchar. Bueno, si ellos dicen que 15 días, pues yo digo 16, para que no digan que... ¿verdad? que fueron 15, y, ya me, y así ya les gano yo, y, y, y parte de eso fue creciendo en mí, y alimentando Jesús, día a día, ahora ya te puedo hablar de años que no me meto nada, nada de drogas, ni, ni este han dado en pleitos, ahora mi señora me recibe bien, aunque hay algunos problemillas, pero le busca solución, Sabes que hay un jefe, que hay alguien que está vivo. Sí, está vivo. Que está vivo, pero no nos queremos dar cuenta. Y que te ayuda en todo momento a, este, a trabajar, a estudiar, a lidiar con tus hijos, a lidiar con las personas, con los vecinos, y a lidiar con uno mismo, con esa soledad que venía arrastrando. Y mi caminar ha sido así. Desde, desde la mañana que me levanto y me encomiendo... Aunque no traiga ganas, le digo, ¿sabes qué, señor? Hoy no traigo ganas ni de platicar contigo. No tengo ganas de nada. Y cuando menos me doy cuenta, ya llevo 5, 10, 15, son las 6 de la tarde. Y, y eso que no traía ganas de platicar con él. Uh -huh. Y eso que no tenía ganas de, de decirle, me siento mal. Y ese ha sido mi caminar. Día a día. Las ganas... ...o el gusto de, de, de drogarte, también se le cuentan a él. Yo claro. le digo, ¿sabes qué, señor? Hoy tengo muchas ganas de hacer algo malo. Y malo me refiero a todo. Uh -huh. De mentar la madre, de, de pelearme, de emborracharme. Y, y este y le digo, y cuando lo estoy diciendo, como que es algo que está sacando, que él te ayuda a sacarlo... Y la pequeña o gran soledad que traía antes, él poco a poco no la va, no la va llenando, con amor. Antes de, de, de entrar a, aquí al programa, no sé, te comentaba que ahora en Pascua experimenté algo hermoso que nunca había experimentado, en el testimonio lo viste, yo nunca sentí un abrazo de mi papá y, y en Pascua, ahí este, platicando con los muchachos. En un tema, este, llegó mi papá y me dijo, yo sentí que me hablabas. Gloria a Dios. Y, y empezó, se sentó y empezó a llorar y, y yo, este, yo solo le, le tomé el hombro y le dije, no se preocupe. Perdóname. Pues es que yo no tengo nada que perdonarle. Yo solo lo agarré en... Lo abracé y gocé ese abrazo que hacía falta y, sí, claro. y, y hace mucho que, que, que yo no lo sentía y, y a lo mejor, este no a lo mejor, Dios escuchó que yo necesitaba ese abrazo y Yo creo que más que él, Para perdonarme yo, para perdonarlo a Él Para perdonarnos todo lo que ¿Sí? lo que hacemos mal Para alimentar esa esas ganas de seguir viviendo Ese caminar con Jesús De día a día De decirle Señor Hoy gracias te doy gloria Porque no sé por qué me trajiste aquí a este programa Pero aquí estoy Y voy a darte gloria Y que se den cuenta la gente De que estás vivo Porque yo lo he experimentado Porque no nomás yo Porque del otro lado del mundo Hay más gente que, que lo experimenta Y del otro lado del mundo Hay gente que se droga Y que se prostituye claro Al igual que yo Y yo en él encontré la salvación. Y en él encontré ese amor. Que es difícil de explicar, pero fácil de, de hacerlo Sentir. nuestro. De sentirlo. Sí. Roberto, ¿qué te parece si nos compartes esa palabra que te marcó? Porque a todos nos ha marcado una palabra especial de, de Cristo, ¿no? Si gustas leerla. Sí, como no, mira. Este, es Romanos 10. Versículo 9 al 10. Porque, de, porque te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crece en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. La fe del corazón te procura la justicia y tu boca que lo proclama te consigue la salvación. Palabra Amén. del Señor. Amén. Pues bueno, prácticamente lo dice claro, ¿no? ¿Qué te deja esta palabra, Roberto? Yo creo que es una invitación a, a todos A confesarlo A creerle Que no te dé pena decirlo ¿verdad? Que, que no nos dé pena, exacto Hay veces que hay que ser muy inteligente Para poder entrar a los compas A los amigos que tienes ahí a un lado drogándose Y dices, ¿cómo les voy a decir? No te preocupes, tú solo disponte Ahí está el ejemplo, ahí está el ejemplo de, de tu papá, ¿no? Sí, sí, Porque sí. lo platicábamos y, y mira, pues sin ver, sin enterarse, sin nada, pues todo es dado del Espíritu Santo, tocado por él para que él también necesitaba ese abrazo. Sí, y yo creo que no te preocupes, y confiésalo, si ahorita estás ahí en tu casa, en tu soledad, esa misma que yo sentía, lo puedes proclamar sí. en tu corazón, y, en, y a la hora de, de estarlo diciendo... Te sientes mejor Te liberas Porque volvemos a lo mismo Él es un Dios vivo Sí, está vivo No es un Dios de muertos Si Él no hubiera resucitado Yo creo que tú y yo no estuviéramos aquí Porque pues ¿en qué nos basaríamos? En nada Y yo creo que mi caminar en eso se basa En que yo de pronto le digo Señor, yo no te siento Yo siento que no me estás acompañando Y de pronto, zas, aparece algo que ahora la gente dice casualidad, pero no. No, no es casualidad. Es Dios el que está ahí, el que te está guiando. Es, es cuando, exactamente, es cuando tú te dejas guiar y abres tu corazón, no a medias, ni tantito. Porque el mundo te ofrece muchísimas cosas que te deslumbran, desde la ropa, desde, vamos, todo lo que te deslumbra. Pero cuando Cristo te dice, ábreme el corazón, yo quiero vivir ahí. No, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que voy a abandonar Pues todos los lujos que tengo que no me sirven para nada más que para vivir en este mundo? Y, y no, tú no, es que pues no te siento como el libro, no te siento como la mesa. Pero sin en cambio, como, como dice un, un, hay, hay este, un mensajito que una ocasión una amiga me compartió, yo creo en el sol, no porque lo pueda ver, sino porque lo siento. Entonces, dichoso el que no ve, pero cree. Entonces, imagínate... Necesitas a veces ver que Cristo se aparezca para que tú puedas creer. Entonces, lo vas a esperar todo el tiempo. Entonces, Abrir el corazón, dejarte de, de engranarte con las cosas materiales, úsalas nada más para vivir. Solamente es para vivir. Eso te va a endurecer el corazón. Y lo sabes como me lo endureció a mí. Entonces, a mí la palabra me deja que debes de reafirmar y decir... Yo creo en ti porque estás vivo, yo creo en ti porque tú me sacaste del lodo y del fango en el que andaba, yo creo en ti porque yo era un criminal, porque yo era drogadicto, porque yo era un pandillero y el día de hoy estoy aquí proclamando tu palabra y allá afuera y no me da pena decirlo. Eso es lo que debemos de decir, afirmar que realmente creemos y no jugar con su nombre, no hacer negocio con su nombre, porque eso lo decíamos también. Hay ah, de aquel que usa el nombre de Cristo Y más cuando ya lo sabes Aguas Y también me cuento Aguas Sí, yo creo que Hay que tener mucho cuidado En, en, en, en, esa, en eso del, del negociar Porque a lo mejor podemos caer Y así como me comentabas también Pero pedirle a él claro. Que nos ilumine Y que nos demos cuenta si la estamos regando Porque Dios te va puliendo Y te va puliendo y, y la gente ve y te puede decir, oye, se si estás fallando en esto. Y, y tener uno la conciencia. Ser ¿no? humilde. Ser humilde. ¿sabes? Del alma. Para que para que decir, ah, caray, esta persona me dijo algo, hay que poner atención a lo que me está diciendo. Y, a veces, no, y a veces, ¿qué nos pasa? cuando ah, ¿Por qué? ¿Por qué me está diciendo él? Si, pues él, ¿cómo es? Pero si somos inteligentes, los señalamientos con amor y con valor hacen la diferencia, hacen que uno cambie. Si realmente te importa tu vida, esos señalamientos los vas a transformar para que para que Dios te, te siga guiando, ¿no? En este camino. Fíjate, Roberto, que, que cuando fuimos allá, yo sentí algo porque ahí la banda cerca de ahí de tu casa, pues yo los yo los vi mucha mucha banda que todavía está activa, que está drogándose en las calles a las 10, 12 de la mañana, a la 1 X. Entonces, es banda que dices, bueno, okay, Es, el, es la falta de amor de Cristo, porque te refugias en algo. El demonio te, te, te pone esa, esa sábana negra, o, esa, o como le quieres decir, ese recubrimiento, yo lo veo así, y te engaña, te hace sentir tantito así. Eh, con que tú le hagas así, un espacio tan pequeño, él se mete, ¡pah! se mete y destruye todo la alimentación que Cristo te está dando, porque él no le gusta que nosotros estemos de este lado, porque quiere verte ahí otra vez derrotado. Quiere verte ahí tumbado. Te quiere verte ahí tumbado. Fíjate, Roberto, ¿qué es lo que haces el día de hoy, eh, pues ya caminando con él? ¿Estás en algún grupo? ¿Estás este, en alguna asociación? Pero ¿sabes qué? platícanos después del corte. Hagamos okay. un corte. Ya estamos de regreso, quiero compartirte esto Roberto y a todos los que nos ven, esto me lo miraron en la mañana y dice así, nacimos para ser felices, no para ser perfectos, el amanecer es la parte más bonita del día, porque es cuando Dios te dice, levántate, te regalo otra oportunidad de vida y comenzar nuevamente de mi mano, los días buenos te dan felicidad, los días malos te dan experiencia. Los intentos te mantienen fuerte, las pruebas te mantienen humano, las caídas te mantienen humilde, pero solo Dios te mantiene de pie, San Juan Pablo II. Entonces imagínate qué espiritualidad te está diciendo y aquí con esto estás agradeciendo completamente todo. Porque a veces muchos decimos, yo esperaba el amanecer con un toque de mota. Sí, porque decía yo, es que es, que es lo chido, es que no hombre, es que... Y de repente yo viajaba a otros lugares de la república y me voy a subir a ese cerro y lo hacía. Y esperaba el amanecer con un churrote y acá... ¿Y ah, qué sí? te está diciendo esto? Es una nueva oportunidad. Hay algunos amigos, compañeros que a veces dicen, es que estoy tan enfermo y es que... Es que conmiserarse, caray, o sea, si en estos momentos tú te sientes mal, hay más banda que el día de hoy dejó de existir, que ahorita están quizás teniendo un accidente, que quizás van a punto de morir, los carnales que están en las cárceles, los enfermos, toda esa banda que a veces se nos olvida, ¿por qué? Porque nosotros estamos bien, y mientras estamos bien no nos importa nada, ni siquiera Dios. Entonces tienes que ponerte las pilas, carnal, o sea, no solamente para decir, ay, es que... Pues es que me duele esto, es que esto otro, estás vivo hermano Hay ocasiones que a veces, Cristo, no a veces, sino siempre Cristo nos señala En algún accidente, en alguna cuestión, ¿para que Para que reacciones y regresas y digas, ay caray, Dios mío, ¿por qué, ¿por qué me pasa esto a mí? Te decía, eh, referente a esto, ¿estás en alguna asociación, algún grupo? Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que hace Roberto el día de hoy? Sí, hoy este, trabajo, se puede decir así ahora en Huentitán en, en el Alto en la parroquia ahí los martes hay un grupo que se llama Hijos de María y me dijeron nos manda saludos es in, casi imposible acordarme de todo pero <risa> este aquí hay unos afuera que nos acompañaron siempre están apoyando son jóvenes que, que gracias a Dios hay una muestra más de su amor de que no está solo de que la soledad que sentía uno solo la llenas y la alimentas tú solo Sí. Pero él es el que te da amigos, y te da compañía, y te da compañeros que te acompañen el día a día. Y se llama, pues la parroquia se llama Huentitán el Alto, este... Esta señora de pues, así, ¿no? Nuestra Señora de Guadalupe. Nuestra Señora de Guadalupe, y ahí trabajamos los martes, el grupo se reúne los martes a las 9, para su hora santa, y, y ahí los muchachos ya se juntan los sábados a las 8, Y ya somos juntas. Ahorita creo que están preparando pentecostés y este grupitos ahí que hacen los del coro. Y ahí trabajan ellos. este ¿Trabajan también con un poco los pandilleros? La, sí, la, trabajan. ¿Lo que se suscita en tu barrio, vamos, sí. la drogadicción y todo este Sa tipo de Salen cosas, a, a ¿no? predicar a los barrios ahí de cerca de la parroquia y, y este a las casas, a las casas de los que integran el grupo para que los papás los dejen los dejen seguir yendo, porque a veces que es tan emocionante hablar de Dios, claro, es tan claro. emocionante sentirse bien, que se alarga, digamos, es de 8 a 10, y se dan las, 8, las 10, 15 y siguen platicando, pero de lo bien que se sienten, y, y no andan en cosas malas, ahí es donde nos dedicamos nosotros a trabajar. Y ya este, el trabajo que, que haces de diario, de estar orando, nos mantenemos diario, y, y, este, y preocupándonos, Por la palabra de, de Dios, que, que es sí. viva. Y, y diario en nuestra casa, este, cuando yo salgo del trabajo, mi hijo se llama Bruno, este, vamos acompañados y él ya me ayuda a orar. Y yo ya me acerco a él y, y le pregunto qué es lo que necesita o qué es lo que quiere. Y a lo mejor me dice, a lo mejor no, en ese ratito, pero en la tarde como que lo piensa y, y se acerca a mí. Y ese es mi trabajo de diario. Estar trabajando con mi, conmigo mismo, mi vanidad, mi, mi orgullo. Este, porque estando en el camino del Señor se ocupa mucha humildad y mucha gente trata de pisotearte. Sí. Y, y aquí dijiste en el mensaje un, algo bien importante: ser feliz. Y la felicidad no la vas a encontrar ni en las drogas, ni teniendo cinco o seis veces un orgasmo, ¿no? La felicidad solo Dios te la puede dar esa paz que solo él sabe dar y te ayuda y solo es escucharlo y solo es practicar día a día lo que él te dice y confesarlo en la mañana te levantas y decirle Señor hoy te doy otra vez la oportunidad de que vengas a mí tan tan te persinas y vámonos con eso yo creo que es una ayuda excelente porque ya lo proclamaste ya le diste la oportunidad le abriste La ventana de tu corazón para que entre a tu soledad, a tu odio, a tu rencor, a tu drogadicción, a, a esas ganas de quererte suicidar. A veces no entiendo, jóvenes de 15, 14 años. Ya no quieren vivir. Ya no quieren vivir. Y yo me levanto una mañana, la verdad no quiero ir a trabajar, pero es una bendición tener un trabajo. Claro. Y ya empezando a caminar, vámonos, se me echa a andar la máquina y, y, y, y se me, ya cuando menos me acuerdo, voy a correr y hago lo que me gusta y llego a mi casa con ganas de, de platicar y con ganas de estar con mis hijos y con ganas de oír lo que les pasó a ellos. Y a veces con una simple pregunta, este yo les digo a mis hijos, pregúntenme o díganme ¿Cómo te fue papi? O, ojalá y estés bien y, y este y con eso es más que suficiente para sentirte a gusto, para sentirte feliz. feliz. Y yo es lo que hoy pongo en práctica. Es lo que Cristo anda. No, solo es lo que se supone que es lo que único que te quiere desear Cristo. Que seas feliz, porque eso, para eso se hizo. Y hablando de correr, tú eres corredor. Y pues hablando de. Ahora sí que de, de, de correr, ¿verdad? Fíjate, ¿alguna alternativa que le quieras decir a, a, a los jóvenes de hoy, a las familias, a toda la gente que está necesitada de Cristo? ¿Cómo pueden hacerle para, para encontrarlo? ¿Cómo, ¿Qué le podrías decir? Que abran. Simplemente este oído que, que él nos dio Y si a lo mejor no oyes o no ves Que lo sientas Hace rato decías de que Una muchacha que el sol Yo también he escuchado que Algunas anécdotas donde Un peluquero le está cortando el pelo A, a un chavo y se empiezan a alegar No, que Dios no existe Y ya el chavo se sale medio triste Porque creía que Dios existía Y cuando sale de la peluquería Ve un barbón y todo greñudo Y dice, hey, ven, mira Los barberos o los peluqueros no existen. ¿Cómo no? Y luego yo. ¿Y este por qué está greñudo? Dice, ah, caray. Dice y así pasa con Dios. Dios existe, pero no nos acercamos. No. Entonces peluqueros saben, nomás que no se acercan. Entonces, pero ese es eso. Yo los invito a que se acerquen a Dios. Él existe. Tu papá, en tu mamá, en tus amigos en el de enfrente en el de enfrente que es lo más importante. Entonces, yo los invito a eso, que abran su corazón y se dejen sentir. Dejen sentir el amor de Dios. Claro que sí. Y bueno, pues también te hacemos la invitación para que tú acudas a tu comunidad Algún grupo de recuperación, hemos dado varios algunos teléfonos en este espacio Para que tengas la oportunidad pues de cambiar tu vida Ya es mucho si no quieres Pero qué tal si te digo, oye sabes que va a estar la banda fulanita Uy, me apunto, verdad Pero esto también es, aquí vamos a alimentar el alma No vamos a alimentar nada de egoísmo Todo eso se va para afuera Aquí es conocer a Cristo y realmente empezar a conocerlo Quizás el día de hoy mucha gente piensa diferente de nosotros Porque hay ocasiones que, que yo me pongo a pensar Ahora que estoy caminando así y ahora que estoy viendo las cosas y digo, caray, y yo veo a la gente allá afuera y me pongo a pensar, ¿quién estará mal? ¿Ellos o yo? Entonces, esa pregunta te la hago a ti. Y esto ha sido todo, desgraciadamente, el tiempo se nos va. Esto ha sido todo, si gustas decir algún, algún mensaje, algún saludo. Bueno, saludos a todos los hijos de María, ahí de Huentitán el Alto, a Cecilia Garay, a Patti. A Moy, a Pablo, a Nayeli, a mi hermana Mireya, a Isaac, este, a, toda a toda la pandilla, se me van a olvidar, algunos me van a regañar, pero saludos a todos y allá nos vemos hoy en la noche, los esperamos a las 9 en Huentitán el Alto, en Nuestra Señora de Guadalupe. Ánimo, y esto ha sido todo, entiéndote la mano, eh, bueno pues es momento de partir Roberto, y bueno, que Dios les bendiga. Y nos recuerda, nos vemos en la Jesús te ama. Ánimo, Cristo vive. Vive. Ánimo. Y Él me ha reparado y él dice que yo te tienda la mano.